chistes grosos ¿Qué le dijo el azúcar a la leche? Nos vemos en el café ¿Qué le dijo un jardinero a otro? Hablemos mientras podamos ¿Qué le dijo la cuchara a la sopa? Voy hasta la boca y vuelvo.